La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El sábado fue nuestra jornada de reflexión y el lunes es ...la jornada de reflexión de los candidatos políticos... ...los resultados hemos visto la prensa... ...les hemos informado... ...los resultados han dado un vuelco... ...en la Comunidad Valenciana... ...el Partido Popular ha ganado estas elecciones... ...podrá gobernar, eso sí, con el apoyo de Vox... ...en la Generalitat Valenciana y también aquí en Elche... ...y en los ayuntamientos de la comarca del Valle de Vinalopó, ...en Crevillent y también en Santa Pola... ...vamos a analizar las claves de esta campaña electoral... ...y de estos resultados de por qué ustedes... ...han votado de esta forma en Elche concretamente... ...y para ello lo hemos anunciado, tenemos con nosotros... ...a la estratega y asesora eh, política Begoña Gosálvez, ...que lleva más de 15 años dirigiendo campañas... ...y especializándose en política municipal... ...muy buenos días Begoña... Muy buenos días, Rosmarie, con la resaca electoral de la jornada de ayer. Pues sí, fue una jornada muy intensa y la alegría vimos que se desató, desbordó en la sede del Partido Popular de Ilche, supongo que tú estabas en la provincia, pero lo mismo ocurrió con Carlos Mazón, ¿no? Efectivamente, la verdad que el trabajo realizado durante todos estos meses y años, porque hay que incluir Eh, el tiempo desde que se lleva queriendo hacer un cambio en el resultado de las elecciones, pues ahí, pues vio la luz y, y nada, y se ha conseguido el objetivo que es hacer ese cambio, el cambio que se merece. Bien, eh, un cambio. ¿Por qué? Sánchez que ah, por aquí se votó en clave nacional en la Comunidad Valenciana porque es evidente que eh, la política de Sánchez en el gobierno de Sánchez con los independentistas, con Bildu, no ha gustado en la Comunidad Valenciana eh, o en la Comunidad Valenciana la gestión de Chimo Puig con la sanidad pública después de esta pandemia, con unos centros de salud en huelga, los médicos de familia, con el trasvase tajo segura finiquitado de forma progresiva por esos incrementos de los caudales ecológicos aprobados por la ministra de Transición Ecológica, eh, por, en Elche por un plan de movilidad eh, polémico por los carriles bicis sin alternativa al aparcamiento de los conductores. Eh, ¿Qué crees tú que han sido las claves para, para obtener al Partido Popular eh, esta, estos resultados? Y vamos a empezar con, con Elche, si te parece, porque... Es ¿Ha sido la gestión de un PSOE que ha sido la lista más votada o la estrategia equivocada de una izquierda como Compromís y Podemos que no pudieron llegar a acuerdos? Bueno, todo suma. Todo suma para al final tener un resultado. La realidad es que estar en el Gobierno requiere mucha constancia, muchos acuerdos cuando no tienes mayoría absoluta donde el consenso y el diálogo tiene que prevalecer. Y cuando esto no está, eh, al final el ciudadano lo nota, lo percibe, aunque, como hemos hablado en otras ocasiones, mucha de la gente votante vive su vida sin pensar en la política y toma la decisión en el último momento cuando toca eh, hacer su derecho al voto. La realidad es que en el che se ha hecho una oposición constante, una oposición por parte del Partido Popular muy, muy de cerca, y cuando la oposición está poniendo en valor todo aquello que podría tener una ciudad, al final eh, los resultados llegan porque el ciudadano de una manera u otra va escuchando, va viendo, y sobre todo lo está sintiendo en su propia ciudad. Y eso es clave para que al final... Eh, aunque por votos a lo mejor no tengas mayoría absoluta sí que el resultado eh, te da la opción de gobernar por la derecha ¿Y qué piensas que va a pasar con Vox? Porque ahora es la llave eh, Pablo Ruz, ¿cómo lo ves? Para Empieza hoy a trabajar, lo dijo anoche con Aurora Rodil ¿Cómo, cómo, cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Cómo deberían afrontar Eh, Vox y Partido Popular ese pacto de gobierno Pues ese pacto, de, cualquier pacto de gobierno tiene que estar asentado en, en dos pilares fundamentales uno tiene que ser el diálogo y otro tiene que ser el respeto y la confianza en el sentido de que cuando cualquiera de esas dos piezas se rompen es cuando empiezan las tensiones y es lo que se ha vivido durante este tiempo en, en el gobierno de estos últimos cuatro, cuatro años en el che.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 pueden llegar a hacer grandes cosas por la ciudad. Y el Partido Socialista fue el más votado, 6.000 votos más, pero no consiguió crecer, se quedó con los 12 concejales que tenía. ¿Qué piensas tú con tu experiencia que le puede ocurrir al Partido Socialista en la oposición? Un Partido Socialista que ha demostrado que no sabe estar en la oposición por los escándalos que vivió cuando Mercedes Alonso gobernaba. Bueno, eh, todo periodo tiene un ciclo. Mm, eh, eh, eh, todo empieza, todo acaba y, y bueno, cuando uno se va a la oposición lo que tiene que hacer es, de alguna manera hacer un examen interno de, y analizar realmente que eso cuando estás gobernando no te da la oportunidad de mirar realmente hacer introspección muchas veces, sino que vas haciendo, haciendo, haciendo y te olvidas realmente de lo importante que es analizar, escuchar, valorar y seguir adelante, de acuerdo. Entonces irse a la oposición en política también es sinónimo de, de, cómo diría yo, de oxígeno democrático. Es decir, mmm, no si un partido tiene la capacidad de analizar y de ver la oportunidad que les da estar en la oposición, aunque duela, te da la, la opción de poder volver a reconstruir determinadas cosas. Y seguir adelante. Al final, los partidos que llegan, que pierden, tienen que limpiarse, trabajar, buscar nuevas ilusiones y, sobre todo, seguir defendiendo sus ideales y, y volver a ilusionar a un electorado dentro de cuatro años. Pues ese es el consejo para el PSOE y para Compromiso. ¿Qué consejo les das? ¿Crees que han sido los responsables de lo que ha ocurrido en el Che? Si hubieran pactado con Unidas Podemos, ¿esto hubiera cambiado? Pues vamos a ver, eh, lo mismo que estábamos hablando anteriormente, al final es una cuestión que en política no estamos muy acostumbrados a, a, a ver con respeto y con diálogo a nuestros compañeros dijéramos, políticos. Y, y realmente mmm, cuando Compromís, Eh, adquiere solamente un 5% de los votos en una ciudad como este, eh, aunque seas un, una oportunidad ya de gobierno y que le has dejado pasar eh, en estas elecciones, mmm, tienes que volver también a hacer un balance y analizar qué has hecho y qué debes de cambiar para poder seguir adelante y seguir con, obteniendo la confianza de tus votantes. Es muy importante aprender de lo realizado. No quiero decir errores, ¿eh? no me gusta decir errores, porque al final hay que estar en el contexto, hay que estar eh, en el gobierno, hay que estar también, en, de alguna manera, con las personas que te toca gobernar. Y, y todo es circunstancial. La política lo que tiene es que es un mar de emociones, que son las mías y son las de los demás, Y todo eso, si en la vida personal no es fácil, imaginaros en el ámbito político. Desde luego, y vamos con Chimopuch, nos quedan pocos minutos antes de llegar a las nueve. Eh, ¿Qué ha hecho mal Chimopuch? No defender bien a los agricultores de Alicante, no traer las infraestructuras y las inversiones prometidas a Alicante, no eh, cuidar de la sanidad pública por la atención primaria, por ese modelo. Eh, que se ha demostrado que no, no funciona o es mejorable por unos geriátricos, unas personas mayores en las residencias que durante la pandemia fallecieron y se puso de manifiesto las malas condiciones de ese modelo de gestión de las residencias de, mayor, de mayores que no ha podido cambiar. ¿Qué crees que, que ha podido cabrear a los valencianos para este vuelco electoral, para dar el Gobierno al bloque de la derecha? Bueno, lo que vivimos en la calle es todo lo que has trasladado y mucho más. La realidad es que cuando uno está a pie de calle y, por ejemplo, se sienta a hablar con un agricultor y ve el agravio que tiene con el agua y que ve que su presidente, independientemente del color que sea, eh, no defiende los intereses de su tierra, eso paga factura. Cuando una persona necesita ir a un centro de salud y nota que con que, que una llamada, que una prueba, que el sistema sanitario no le da la garantía para lo más importante que tenemos, que es la salud, pues la ciudadanía nos sentimos defraudados con la confianza que se ha dado o con el presidente que tenemos. Cuando realmente mmm, no tienes un buen acuerdo de, de gobierno y estás cogido en el gobierno con pinzas, y lo, lo primero que tienes son muchas disputas internas, y no te preocupas por los, los problemas tuyos de tu ciudadanía, eso también la gente lo nota. O sea, que no es una cuestión de un, un tema, es una cuestión de cómo me siento yo con respecto a lo que está pasando en mi casa, en mi bolsillo, en mi economía. Y esto es un caladero de, de sensaciones y emociones que vienen desde la nacional, pasan por la autonómica y terminan en el municipio y dando un, un voto que, de, des, de cambio. Mm. Eh, es evidente que en estas elecciones ha habido mucho trasvase de voto de izquierdas a la derecha. Bueno, y eso no lo podemos negar tampoco. ¿eh? Eh, ese es un análisis, pero también hay otra lectura. Ciudadanos ha desaparecido. Esos votantes de Ciudadanos, evidentemente, parece que eran del Partido Popular y de Vox. Bueno, eh, en Ciudadanos, al principio, si recordamos la historia de cómo nació, Ciudadanos era la alternativa que, en principio, todos pensábamos que era un votante de derechas. Sin embargo, Ciudadanos también arropaba voto de la izquierda, no en su mayoría, sin embargo, también lo tenía. La cuestión está en que un partido que estaba consolidado a nivel nacional eh, se cayó como una baraja de naipes y las personas no queremos ir con caballo perredor. Al final, cuando necesitamos un cambio, necesitamos ir eh, haciendo un voto útil. ¿no? Entonces sí que es cierto que Ciudadanos ha desaparecido de, del escenario político. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente en que el PP ha subido gracias a los votos de, de, de ciudadanos. Vuelvo a decir, es una cuestión de garantía de voto, de defender mis derechos y que evidentemente está una base natural de la derecha. Sin embargo, me consta en resultados pueblo, pueblo a pueblo de que mucho votante socialista o bien no se ha quedado en casa porque no le ha gustado lo que había de alternativa o bien ha votado otras opciones que no eran las naturales de historia Pues hemos llegado a las nueve en punto de la mañana. Estamos hablando con Begoña Gosálvez. Ella es estratega y, además, eh, especialista en política municipal. Ha dirigido muchas campañas electorales y nos está haciendo un análisis de cómo hemos votado en estas elecciones municipales y autonómicas. Hemos analizado lo local... Estábamos en el gobierno valenciano, en lo autonómico, y en la prensa hoy nacional, Begoña, todos los titulares eh, son eh, que el Partido Popular ha arrasado en este país y que Sánchez ha arrastrado al PSOE a la debacle. ¿Crees que la campaña realizada por Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, con esas intervenciones de Pedro Sánchez, que vino de Madrid a presumir de lo suyo, ha sido demoledor, ha sido ¿Una equivocación para Chimo Puch. ¿Debería alejarse, haberse alejado de Pedro Sánchez? Lo que es una equivocación es cada una de las decisiones que se van utilizando desde el Gobierno eh, para ganar votos eh, en unas elecciones autonómicas y, y locales. Lo importante aquí es eh, tú no puedes renegar de tu presidente, Nadie, ninguno en un partido va a renegar de que alguien venga a apoyarse en la campaña. Ni puedes ni debes, porque al final debes de ser leal también a lo tuyo. Sin embargo, lo, lo erróneo de alguna manera es tener eh, decisiones eh, nacionales que influyen en la parte autonómica y, y eso es difícil de digerir. Bueno, pues ahora se abre ese panorama político, tenemos gobierno del Partido Popular, si llega a acuerdos, hoy mismo acaba de convocar Pablo Ruz, una rueda de prensa, supongo que dará las bases a los medios de comunicación, hará una reflexión de cómo hemos votado y de cómo van a comenzar ahora a trabajar para conseguir formar gobierno junto a Vox, pero lo cierto es que ahora con Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana y con Pablo Ruz aquí en Elche, esto... Eh, ¿Crees que las promesas electorales que han sido muchas van a cumplirlas estos candidatos? Bueno, lo primero va a ser llegar a cada uno de los de, de los sitios, tanto en elche como como en la generalitat. Y evidentemente, cuando uno trabaja con un objetivo común, la la unión siempre hace que las, eh, los objetivos se cumplan, ¿no? Eh, de siempre ha sido favorable que cuando en una administración pública autonómica y en una administración local confluyen los, eh, los objetivos de, de la mayoría, al final las cosas salen y, y es de confiar de que lo prometido pues, se cumpla, evidentemente. Pues Begoña, terminamos. ¿Me puedes dar un titular de lo que vivimos anoche? La gente ha respondido con el voto. Es que es una evidencia de que hemos dado un, un giro. Pues muchísimas gracias. Había ganas de cambio. Gracias, Begoña. Gracias a ti, Rosmary. Buen día. La Glorieta con Rosmary Alonso.